han comentado con inusitado interés este asunto ayer unas entrevistas a los niños que estaban jugando en un parque y que al parecer vieron a los extraterrestres contribuyeron a mejorar y a crecer aún más el interés despertado sobre todo en Estados Unidos por este asunto pero en la Unión Soviética los periódicos siguen hablando sin parar del mencionado ómnico responsable en Moscú, Alberto Sotillo tras la llegada de supuestos alienígenas a la ciudad de Boronies los medios soviéticos están desbordados de testimonios, de nuevos prodigios, avistamientos de ovnis y sobre todo, encuentros y experiencias con extraños homínidos que vendrían a abundar en la tesis de que el Yeti, el abominable hombre de las nieves, reside en la Unión Soviética. Una verdadera fiebre por lo paranormal y lo prodigioso recorre a la URSS, donde ante la amplitud que adquiere el fenómeno, comienzan a hacerse paralelismos con la situación vivida en Estados Unidos en los años de la Gran Depresión, cuando Orson Wells aterrorizó al pueblo norteamericano con la adaptación radiofónica de la guerra de los mundos Como en aquella América de los años 30, en la actual Unión Soviética se vive una profunda crisis de incertidumbre en un doloroso periodo de transición en el que las gentes parecen dispuestas a creer que todo es posible y tanto más, cuanto más prodigioso sea el fenómeno En el parque de Boroniet, en la zona central de la Federación Rusa Se han encontrado huellas del artefacto y de sus ocupantes, que incluso se habrían paseado por el parque. Los efectivos del hecho dicen que en los últimos días no ha habido al menos. Ya están aquí. Esa era la noticia. En Radio Nacional de España, Radio 5, el próximo sábado, madrugada, domingo, de 1 a 4, en exclusiva, toda la información del caso de aterrizaje OVNI en Rusia. ...según taz, el miedo se apoderaba de los testigos y no desaparecía antes de los pasados unos días. el lugar Escúchalo. De en ciudad, en una zona Espacio solar, en Blanco. En Radio Nacional de España, Radio 5. Mucho más de lo que puedes imaginar. No lo olvides. La semana comenzaba con una noticia que conmovía a millones de personas en todo el mundo. Su origen, la Unión Soviética. La piedra de color rojo oscuro, cuyo análisis demostró no pertenecer a la Tierra. Testigos presenciales del avistamiento afirman haber visto una gran bola brillante que aterrizó y de la que salieron algunas figuras con formas humanas. geovétrica TAS. Según esta agencia, los científicos del laboratorio de geofísica de Boronet, a 500 kilómetros de Moscú, han confirmado el aterrizaje de un ovni y el hallazgo de pisadas de alienígenas que dieron, al parecer, un pequeño paseo por el parque de esa ciudad rusa Avaliérticos sobre el posible aterrizaje de extraterrestres en la ciudad de Boronet, 500 kilómetros al sur de Moscú. El extraño suceso, ratificado por la milicia y científicos locales, tiene conmocionado sin embargo, a los habitantes de la ciudad. Testigos presenciales señalaron que seres extraterrestres de 3 o 4 metros de estatura habían descendido de la nave un enorme disco luminoso. Muchos cineastas contarían con un buen a partir de esto. Ya están aquí, al parecer. Eso dicen las noticias más recientes. Esta noche, en nuestro espacio en blanco, tendremos toda la información de este curioso caso y además... ...otros muchos temas que estamos seguros que les van a interesar. Bienvenidos. Introductor, eh, el introductor, preferiblemente del ruso, pero si no al menos el inglés Ahí estaba parte del de, avance de lo que vamos a hacer esta noche Y para entrar más eh, definitivamente en ello, vamos con una introducción que hemos preparado Que nos va a meter en ese, en este caso del OVNI de la URSS Nuestro compañero Javier Sierra estará ahí también Que nos va a contar algunas informaciones exclusivas Algo que casi nadie conoce de este curioso asunto Pero vamos con esa introducción primero ¡Adiós! La semana comenzaba con una noticia sorpresa recogida en todos los medios de comunicación. El interés por la perestroika ha sobrepasado los límites del planeta Tierra. El cambio impulsado por mikhail Gorbachov parece que empieza a interesar también en otras galaxias. El aterrizaje de un platillo volante sobre la ciudad de Borones, del que ayer se informó por primera vez 12 días después de sucedidos los hechos, ...ha despertado un interés inusitado en la prensa de este país... ...que ha sabido aprovechar la apertura informativa sobre estos temas... ...por primera vez también los científicos soviéticos... ...han reconocido que algo fuera de lo normal... ...ocurrió el pasado 27 de septiembre. El diario soviésca y acultura... ...ofrece hoy los datos concretos sobre lo que ese día ocurrió en Varones... ...500 kilómetros al sur de Moscú. A las 6 de la tarde del 27 de septiembre... ...tres chicos que jugaban en un parque de la ciudad... ...y otro grupo de personas que esperaban un autobús dieron una bola roja de unos 10 metros de diámetro sobre el lugar el objeto sobrevoló en círculo la zona desapareció para volver poco después y se posó sobre el parque en ese momento del ovni sale un humanoide de unos 3 metros de altura con una cabeza pequeña y tres ojos según todos los testigos detrás de él aparecen otras dos criaturas una de las cuales es aparentemente un robot uno de los niños que jugaba al fútbol silló presa del pánico la mirada luminosa de uno de los marcianos le paralizó el objeto y sus ocupantes volvieron a desaparecer en el cielo y regresaron minutos más tarde. De la nave surgió nuevamente uno de los humanoides armado con una especie de pistola de 50 centímetros de longitud que disparó sobre uno de los niños. El impacto hizo desaparecer al muchacho. El visitante volvió al ovni y abandonó el lugar. En ese mismo momento el joven volvió a aparecer. Según la misma publicación, Soviesca y cultura los hechos han sido investigados por miembros del Instituto Geofísico de la Ciudad que han encontrado sobre el lugar rocas cuya composición mineralógica es desconocida en la Tierra. Por primera vez la agencia oficial de noticias soviéticas admitía la existencia de un aterrizaje ovni en la Uribe. Incluso científicos del Centro Geofísico de la localidad de Boronet certificaban los hechos. Según ha ido transcurriendo la semana, las noticias que nos llegaban, desmentidos, nuevos estudios, cautelas, han acabado por desfigurar los hechos. Aquí, en el espacio en blanco, desde que nos llegó la noticia, hemos movilizado a todos nuestros compañeros para recabar toda la información existente. Y aquí está. Se la ofrecemos en exclusiva incluso todo aquello que no han querido contar. Increíble esta noticia, ¿verdad, Enrique, que ha sorprendido a un montón de gente que ha sido una bola de nieve que ha salido reflejada en todos los medios de comunicación, televisión, ha prestado una, una atención increíble, todas las revistas, todos los diarios hablan de ellos. Javier, me gustaría que también intervinieras con nosotros. Estás ahí, ¿verdad, Javier? Entonces, ese es precisamente el calificativo que tiene esta noticia, ese que tú has dicho, una bola de nieve, y una bola de nieve que es muy curioso, pero ha afectado especialmente a nuestro país, porque en otros países ha tenido bastante repercusión, pero no tanta, me parece, como como en España. Es bastante curioso, ¿no?, que llevemos tanto tiempo preocupando nosotros aquí por por el tema este año, que, bueno, tú vienes diciendo que es el año del contacto, al menos aquí en España, y que haya tenido tal repercusión como si el clima... ...estuviera preparado, ¿no?, porque en sí, Miguel, hay que resituar el caso en, la, en su posición, es un caso más en principio, hasta que no haya unas comprobaciones claras acerca de todos esos datos que se han soltado, es un caso más de los que han sucedido en la Unión Soviética, que han sucedido casos realmente fascinantes, algunos de los cuales vamos a relatar ahora a nuestros oyentes y otros ya los contaremos en otros programas, pero lo importante es eso, es qué clima psicológico hay en la Unión Soviética y en el resto del mundo, en concreto en España, como para que ese caso provoque una aluvión del tipo que ha provocado. Y, por ejemplo, me hago eco de, de una editorial de la revista Tribuna, realmente interesante, que se llama El OVNI de la perestroica, y que termina diciendo, quizá cambien las cosas, habla de la política, etcétera más allá del 92, quizá el aterrizaje de Boronet sea la intuición de que sólo hay arreglo, para las cosas de este mundo desde la impotente y misteriosa dignidad de los espacios ideales curioso Pero hay que decir que muchos oyentes, después de haber escuchado la noticia varias veces a lo largo de la semana en televisión, han acabado un poco con la idea de que estaba desmentida, de que no era cierto. Javier, ¿tú cuál es tu opinión respecto al asunto? Y hay que decir muy claramente desde aquí que no han desmentido la noticia, sino que se está reconsiderando, que se están haciendo nuevas investigaciones. Y lo que está claro es que, eh, si tengo el nombre por aquí, Sergi Silanov, que es el director del Instituto de Geofísica eh, de Boronet, ha dicho que existió un fenómeno extraordinario, Eh, ¿Cuál es tu opinión, Javier? Muy brevemente antes de pasar con esa conexión que tenemos con Moscú. Sí, bueno, eh, lo que ocurrió realmente con esto del la posible, o sea, el posible descartamiento de la noticia por parte de la agencia TAS, en realidad solamente se han descartado aspectos parciales en los últimos comunicados de la agencia TAS, como era el asunto de la existencia de las piedras extraterrestres, que era lo que confería eh, espectacularidad al asunto, de cualquier manera y muy rápidamente quisiera eh, completar lo que ha dicho antes Enrique de Vicente sobre el asunto de por qué en España ha ido más esta noticia. Eh, precisamente habíamos preparado a través de televisión un caldo de cultivo propicio, porque el sábado anterior a que saliese la noticia, la noticia salió el día 9 lunes, se había emitido por Televisión Española Encuentros en la Tercera Fase, por una de esas curiosas casualidades de las que podríamos hablar en otros programas. Entre temas. comillas, curiosas. Sí. Coincidencias que, bueno, saben nuestros oyentes y saben sobre todo nuestros amigos Miguel Blanco y Javier Serra, que, que seguimos con especial atención, y bueno, estamos tan acostumbrados a que nos sucedan esas casualidades, que ya nada nos asombra. Vamos, si os parece, antes de seguir con los comentarios con esa crónica que tenemos desde Moscú. Te diré de todas formas, Miguel, que ese tema de la piedra, como otra serie de aspectos del caso, que son aspectos secundarios, ya lo habíamos dicho nosotros al día siguiente de darse la noticia en el, la tercera edición del telediario, lo único de nuestra declaraciones, la recortaron y las introdujeron ellos en su informe. ...que bueno, lo de la piedra sería la primera vez que ocurriera algo similar... ...y además solamente tiene tres explicaciones... ...el que traigan una piedra... ...y es o que es un caramelo que se, se ha caído del bolsillo... ...o que es un excremento... ...o que es un trozo de combustible que se les ha escapado de la, por la tobera... ...así que hay que ser un poco críticos... ...lo de la piedra en principio hasta que no estuviera muy comprobado... ...pues es un poco arriesgado hablar de ello... Eso de que el niño desaparece puede ser sin más una ilusión óptica ante el de luz que sin embargo es algo muy frecuente en estos casos. Lo importante es rescatar que hay toda una serie de características del caso que son comunes con otros casos de encuentros cercanos del tercer tipo y que eso le da validez. ...a esa parte del caso. Y de cualquier forma, decir de nuevo, insistir en que no se ha desmentido la noticia... ...que no se ha desmentido la noticia... Bueno, además que se está... desmienta, Miguel, pues creo que no tiene mayor importancia... ...porque si sí, sí, eh, se desmiente es que se les ha ido la, la cosa de las manos... ...y sencillamente se han dado cuenta, bueno, que tiene una bola de nieve... ...y que, y que eso puede estar creando problemas en el país, porque se sabe que en el pasado... ...han creado serios problemas de tipo político... ...los ovnis en la Unión Soviética... ...por ejemplo allá en el año 65... Eh, ...hubo una oleada de apariciones... ...en el sur de Rusia... ...y despertaron una oleada de auténtico fervor religioso... ...la gente llenaba las iglesias... ...convencida... ...de que aquello tenía algo que ver con el fin del mundo... ...con alguna catástrofe... ...y un verdadero ejército... ...del Partido Comunista y el Soviet Supremo... ...tuvo que desembarcar allí... ...con Brezhnev a la cabeza... ...para... Al, ...digamos para lesionar a los, eh, al, a, digamos, a los jefes del partido locales en torno a la, a la eh, falta de moral comunista que podía haber provocado todo este fenómeno de tipo socio-religioso. De cualquier forma, la noticia no está desmentida, aunque quizá nos lo cuente mejor nuestro compañero Ángel García, que es el corresponsal de Radio Nacional de España en Moscú, donde vamos a ir ahora mismo para dar más noticias de este asunto. Tenemos una comunicación con nuestro corresponsal en Moscú, Ángel García, que nos va a contar las últimas noticias del OVNI de Aterrizado en Boronés. Buenas noches, Ángel. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal por ahí por Moscú? Pues bastante bien en estos momentos. Sí, supongo que empezará a hacer frío ya, ¿no? aquí ya empieza a hacer, eh, empieza a ser bastante frío al menos para nosotros los extranjeros porque tenemos una temperatura aproximada de unos de unos 4 grados que en principio para los españoles viene a ser nuestro invierno de todas formas eh, para los soviéticos se es una temperatura eh, más o menos agradable más o menos agradable porque de aquí al invierno bueno pues nos llegarán temperaturas ...de unos 25 grados bajo cero. Yo una vez que tuve la oportunidad de estar ahí en Moscú... ...estábamos a 20 grados bajo cero, hacía un frío increíble... ...y los soviéticos, los moscovitas, estaban tan tranquilos, era curioso. Bueno, estaban tan tranquilos porque ya están acostumbrados... ...y aquí el invierno es bastante eh, es bastante largo, pero tienen experimento en frío. Ya, bueno, pues cuéntanos cuáles han sido las últimas noticias... ...bueno, un poco, resúmenos todo lo que ha ocurrido con ese aterrizaje del OVNI de Boronés. Sí, hablábamos el otro día de que lo más importante del tema es que la propia agencia TAS había señalado que los especialistas habían confirmado el aterrizaje de ese ovni, también el miedo que causó en los en los, en los testigos presenciales del hecho y también las acciones que llevaron a cabo los extraterrestres cuando cuando se dirigieron sobre todo hacia los niños que lo estaban observando. En este caso con eh, su ojo central, uno de porque tenía tres ojos, con el ojo central inmovilizó a uno de los niños ...y con un tubo que llevaba colgado al costado... ...apuntó un muchacho de 16 años que inmediatamente desapareció... ...y no volvió a aparecer hasta hasta que el OVNI se, se marchó... ...posteriormente eh, todos los relatos de los hechos que nos han llegado desde allí... ...señalan que el muchacho este que desapareció con 16 años no ha hablado ante las cámaras de televisión y ante los periodistas sencillamente porque sus padres ahora no se lo han permitido y fundamentalmente eh, los periodistas han conseguido hablar con los niños los tres niños iniciales que vieron que vieron el ovni también los periódicos cuentan que este hecho fue presenciado por decenas de, de personas sin embargo no se ha conseguido ahora localizar a, a, a, a testigo al hecho asimismo se realizando todavía ...de las muestras que se han cogido en la, en la zona. Bueno, los resultados en principio estarán el próximo lunes. El próximo lunes. Estaremos atentos. Seguramente la próxima semana lo veremos a conectar contigo. Pero, ¿cómo se vive ahí en la Unión Soviética este hecho? Pues eh, ha creado mucho interés y aquí eh, los soviéticos, hay muchos soviéticos que creen en este tema de, de, de los OVNIs y además ahora eh, continuamente están apareciendo relatos relatos en, en otros periódicos eh, contando también avistamientos de, de OVNIs ya no es solo donde ha ocurrido este caso, sino que también se habla de otra ciudad, Thierm Donde, ...donde al parecer eh, ocurren esos... Eh, ocurren hechos extraños... ...se observan eh, bolitas eh, luminosas que se desplazan cuando uno se, se, se acerca a ellas... ...se observan manchas en, en el suelo, manchas eh, luminiscentes que, que al pisarlas dan calambre... ...y también se cuenta el eh, relato de, de un periodista que en principio habló eh, con, con unos visitantes... ...con unos extraterrestres y se comunicó con ellos telepáticamente curioso eh, Ángel, ¿es cierto que todas estas informaciones están saliendo también en los diarios, en, en digamos, los telediarios de la, de la televisión soviética? Sí, es cierto. Es decir, eh, la primera noticia, como señalamos, eh, la dio TAS, que eso fue lo que realmente le dio importancia al caso. Eh, dos días después salió en el premio el telediario de la, de la televisión soviética. De hecho, el corresponsal de, de la televisión estuvo allí hablando con uno de estos niños estuvo hablando con uno de estos niños y también bueno, pues eh, pudieran observarse eh, los planos que habían dibujado es decir los especialistas cogieron a cada uno de los niños por separado y les dijeron que, que, que dibujaran lo que habían visto Entonces eso también se pudo, se pudo observar y es curioso es curioso que en principio hay una cierta relación con un caso que hubo de José de Valderas en Madrid en 1967, con respecto a un OVNI, porque al parecer eh, este que aterritó en Barones eh, tenía las, eh, las características similares a ese, a ese caso de San José de Valderas. En la parte interior por ejemplo, tenía un símbolo eh, pues, semejante a una UG rusa, es decir, sería más o menos una H con... con, con una, o, o mejor, una... Esa imagen es similar a, a otros casos de, de, de ovnis vistos pues en otras zonas del, en otras zonas del planeta. Y en concreto, al parecer, con este caso que ocurrió en 1967 en la cruz de Valderas. Curiosamente, eh, en Paronies, eh, con una fotografía de este caso. La fotografía no procede de ningún periódico, sino que al parecer han podido recibirla a través de Pag. Gracias, nuestro corresponsal en Moscú, de Radio Nacional de España. Ángel, ¿qué es lo que comenta o lo que dice el Ministerio del Interior? El Ministerio del Interior no ha dicho absolutamente nada sobre este tema, es decir, no se ha pronunciado. Simplemente tenemos eh, una reacción oficial que es la que comentábamos al principio, la de la agencia TAS. Eh, en principio, cuando la agencia TAS y eh, habla de un acontecimiento es que es cierto pero el ministerio del interior en concreto no se ha pronunciado sobre este tema ya, y los científicos oviéticos del instituto de Geofísica? y eh, este... todavía están analizando las, las muestras ya decía antes que a principios de la, de la próxima semana estarán los resultados si sí se ha determinado que las dos piedrecitas de que se hablaba en principio se decía eh, que, no, que no se, se ha determinado que son de aquí de la tierra ...porque han eh, recogido distintos, distintos materiales eh, en el lugar donde estaban las huellas del OVNI. Sí, antes ¿nos podías repetir porque hemos tenido un corte en la línea? ¿Decías que las piedras eh, se ha podido determinar que son o no son de la Tierra? Eh, se ha determinado que las piedras son de la Tierra, son sí. de la Tierra. Ya, ¿y esas otras marcas de radioactividad que había en el terreno? Bueno, eh, cuando van con detectores eh, se observan marcas de, de, de radioactividad, efectivamente, pero como digo, todavía están examinándolo todo y hasta la semana que viene pues no podremos conocer los resultados. ¿El lunes de la semana que viene? Será eh, probablemente el lunes cuando cuando aparezca. Estaremos atentos. Ángel, y bueno, hemos recibido luego varios varias informaciones diversas. A mí me gustaría que hicieras un resumen de todo lo que vosotros tenéis allí que ha salido en la agencia TASC. Esto ocurría el 23 y, entre el 23 y 27 de septiembre. Bueno, en concreto este hecho concreto de Baronies ocurría el 27 de septiembre. El día 9 era cuando lo sacaba la agencia, cuando lo sacaba la agencia TAS y al día siguiente eh, los periódicos ya eh, lo relataban más detenidamente. Sin embargo, hubo varias apariciones de, de, de ovnis en esta ciudad en Baronies eh, aproximadamente en esos días en torno al 27. de pero también también en el mes anterior en julio hubo otros avistamientos de ovnis en otras, en otros lugares como el que mencionaba en la ciudad de pie donde además esto fue concretamente el 30 de julio en donde además uno de los testigos pues se comunicó telepáticamente con los visitantes mm -hmm. curioso y para hacernos un resumen de nuevo desde de primera mano nos puedes volver a relatar la noticia completa de lo que se ha, ha salido ahí en concreto lo que salió aquí es que y que motivó los comentarios de la gran mayoría de los ovísticos pues eh, fue eh, la confirmación del aterrizaje de un ovni en la ciudad de Voronezh a unos a unos 500 kilómetros de Moscú Los testigos eh presenciales fueron fundamentalmente tres niños, aunque estaban jugando fútbol en el parque, aunque también se dice que había decenas de adultos esperando eh, esperando un autobús, la, esperando a unos autobuses en la zona y también que había más adultos en el en el parque. Los niños se vieron sorprendidos por la presencia de un objeto en el aire del que se abrió una compuerta en su parte inferior para estar a ver a un visitante de unos tres metros de altura con una cabeza minúscula y tres ojos, uno de ellos móvil. Después de unos minutos el platillo aterrizó y el extraterrestre salió de la nave acompañado por un robot. Los niños se atemorizaron. A uno de ellos lo inmovilizó el visitante después de dirigirle una mirada con ese ojo central. Además llevaba un tubo al costado de unos 50 centímetros con el que apuntó a un muchacho de 16 años que desapareció inmediatamente para volver a aparecer en el momento en que se marchó la nave. Ese es fundamentalmente el relato de los hechos de esta ciudad de Barón y Eh, tenemos noticias también de que este supuesto extraterrestre, uno de ellos, eh, emitía sonidos, incluso. Eh, efectivamente, emitía una serie de sonidos, incluso parecía que pronunciaba unas palabras que, que se quedaban reflejadas como en el aire a través de señales luminosas. Iba, como digo, acompañado de un robot. Eh, en la parte central, los dos, tanto él como el robot, llevaba un disco. Entonces, en el momento en que en que apretó el, el, el disco... Del, del robot este comenzó a comenzó a marchar comenzó a moverse increíble y este esta criatura también de unos 3 metros de estatura y iba vestida con un mono plateado y unas botas de color llevaba eh, un mono plateado y unas botas de color bronce y además un disco en el pecho según la información que tenemos un disco efectivamente es a lo que me refería antes un disco sí. en el pecho eh, igual ocurría con el robot y en el momento en que el extraterrestre eh, tocó el disco del pecho del robot este se puso a Se puso a caminar. Ocurría todo esto el 27 de septiembre. Curioso. Pero Ángel, también habíamos comentado antes al micrófono cerrado que ha habido otros muchos avistamientos e incluso algunas revistas han publicado fotografías de ovnis en la Plaza Roja de Moscú. Sí, concretamente el Sputnik, el Sputnik es una selección de artículos del mes anterior. Es una revista, entonces, mensual y concretamente en su último número, en el de este mes, pues trae un reportaje sobre los sobre sobre ovnis y trae eh, que incluye fotografías también a color, una de ellas la de la Plaza Roja en, en donde hubo un un avistamiento. Eh, se ve la Plaza Roja y encima un puntito luminoso de color de color rosa. Luego hay Hay otras fotografías de avistamientos de OVNIs de distintas repúblicas orientales, pues por ejemplo en eh, Tayikistán o también en el puerto Skulte, en el aeropuerto Skulte de Riga. Ese tiene sin embargo la forma de, de pirámide. Eh, también últimamente ha habido, eh, como señalaba en Pierre, relatos de otras visitas de extraterrestres y en concreto se ha mencionado el caso de un periodista que eh, mantuvo una conversación eh, con ellos ...a través de la telepatía. Eh, esta conversación, eh, bueno, en concreto preguntó por el lugar de procedencia de los extraterrestres... ...y de sus objetivos, y entonces le, le respondieron que procedían de la constelación de Libra... ...y que los objetivos dependen del centro, dicen, porque son dirigidos por un sistema central. Le eh, preguntó si podía si podía llevarle a, a su planeta, y ellos le respondieron que de allí no se podía regresar... ...y que además sería peligroso para ellos porque dijeron nos traería la bacteria del pensamiento. Vierne es una, es una ciudad en los rurales donde precisamente eh, están ocurriendo eh, muchos avistamientos de ovnis. Curioso. ¿Y los soviéticos piensan como mucha gente en Europa que ya están aquí entre nosotros, estos seres extraterrestres, después de... Sí, sí es curioso, es curioso. Los soviéticos además se sienten muy atraídos por estos hechos y, y ellos creen, la mayoría de, de, de los soviéticos creen en los... En los, ...en los ovnis. Ya, Ángel, ¿no será como se comenta este asunto, una maniobra de intoxicación... ...para apartar la atención de otros graves problemas que vive la Unión Soviética en estos momentos? Bueno, ese ha sido uno de los comentarios ese ha sido uno de los comentarios efectivamente que se han hecho aquí la unión soviética está atravesando por unos momentos realmente difíciles sobre todo en el plano económico eh, no sabemos hasta qué punto puede ser una maniobra precisamente para distraer la atención la atención de los propios soviéticos eh, este tema en concreto por ejemplo no lo ha sacado el prada eh, lo han sacado otros periódicos, pero por lo general los periódicos de, de, de gran tirada no lo han ...no lo han reproducido... ...hombre, podría tratarse de eso... ...pero hasta el extremo de que... ...de que sea la propia agencia TAS... ...quien... ...de que sea la propia agencia TAS... ...quien facilite la noticia... Eh, ...y que luego sean las autoridades del lugar en cuestión... ...quienes... ...quienes te ayuden a la hora de localizar a los... ...a los eh, testigos... ...para que los puedas entrevistar y hablar con ellos... ...bueno pues... ...también... Eh, ...hace que... ...hace que se piense lo que ha podido motivar, motivar todo esto. Desde tu punto de vista, Ángel, terminamos, para no entretenerte más... Eh, ...la información tiene signos de ser cierta y seria, ¿verdad? En principio eso parece, en principio eso, eso, eso parece... ...pero desde luego vamos a esperar, yo pienso que lo mejor es... ...esperar a que se tengan los resultados definitivos de los análisis. Lo vamos a hacer y estaremos en contacto seguramente contigo la próxima semana. Ángel, un fuerte abrazo. Muchas gracias. No te pases mucho frío. Eh, esperemos, esperemos eso. Un fuerte abrazo. Ahí estaba nuestra conexión con Moscú, a veces es algo deficiente porque por las líneas telefónicas. Tenemos todavía más testimonios. Eh, nuestro compañero Ángel García sale mañana mismo para la zona de Boronet para recabar más información. Pero hay que decir que un equipo de televisión española, nuestros compañeros han sido los primeros, el primer equipo de televisión extranjera que ha estado en el lugar. Con ellos compartimos algunos de los testimonios y alguna de la información. Lo que van a escuchar ahora mismo la traducción del testimonio de eh, Adios nikonov uno de los niños que vio ese objeto. Ahí va esa información. De la nave caduran tres seres. Eran altos, más altos que la gente normal. Llevaban una especie de gorros, gabardinas, azules y botas altas, del mismo color que la nave. Anduvieron por este lugar durante unos minutos. Más tarde entraron dentro de la bola, la nave comenzó a elevarse lentamente y desapareció. era un testimonio de uno de los niños que estuvo presente Alisa, Aliosa Nikonov. Tenemos también el testimonio eh, compartido con nuestros compañeros de televisión española, que como decimos ha sido el primer equipo de televisión que estuvo allí, de Slava Marlinov, que es un piloto eh, que se ha encargado de la investigación del, del fenómeno OVNI. En un momento preparamos esa, esa información y estábamos con ella. También es la traducción de lo que contaba Slava Marlinov de este caso del OVNI de la Unión Soviética los testigos vieron junto a la nave una gran figura de gran estatura que tenía tres ojos el ojo central giraba como un radar su cabeza era pequeño se mantenía fija sin girar en lugar de nariz tenía dos orificios la nave sobrevoló este lugar también salieron dos personas más y un robot dice que era un robot por sus movimientos mecánicos les faltaba naturalidad a sus movimientos. Espacio en blanco. El Radio Nacional de España, Radio 5. Marlinov, el piloto encargado de la investigación OVNI aún contaba, nos cuenta más detalles de lo que recogió allí en, en la zona Aquí están las huellas del aparato Tienen forma de orificios circulares cuyas dimensiones eh, varían entre 150 y 200 milímetros Son cuatro huellas que forman un rombo Esta es la primera Aquí está la segunda Y por esta parte aparece la tercera según los testigos tenía forma de melón alargado medía unos 15 metros de largo 4 metros de ancho y unos 7 metros de altura nosotros hemos efectuado algunos cálculos basados en las huellas y hemos llegado a la conclusión de que el aparato debía pesar unas 11 toneladas ahora comentaremos toda esta información era lo que decía Slava Marlinov un piloto encargado de esa investigación nos queda un último testimonio que es otro de los niños testigos de, de este avistamiento hay que decir que el que sufrió ese, esa desaparición como ha dicho nuestro compañero Ángel García en Moscú no quiere hablar, no, sus padres no le permiten hablar pero Golodias Tarset es otro de los testigos, nos cuenta esta historia no, no no no no pero... cuando ellos salieron de la nave yo me quedé inmóvil como paralizado estábamos todos muy asentados Dos de los seres salieron de la nave y observaron el lugar. Después de cinco minutos, se no fueron. Cuando desaparecieron, me mareé. La cabeza me dolía y me daba vuelta parte de la información que hemos recopilado. Enrique, es curioso. Enrique Vicente, nuestro compañero, que hay que decir, que es el único español que ha escrito sobre OVNIs en la URSS, UR, UR, uno de los expertos, eh, publicó hace un tiempo, ovnis mil, en, mil, en un libro se llama OVNIs 1947-1987, un capítulo dedicado a los OVNIs en la URSS soviética. Es curioso. A mí me gustaría, hay muchos casos para hablar que, que han ocurrido en la Unión Soviética. Hay, hay demasiados casos. Hay una cantidad de casos tan increíbles que nos daría para llenar pues 20, 30 programas de espacio en blanco. Pero es curioso toda esta información y Javier Sierra, recuperamos la conexión con él. Vamos a hablar un poco del tema, si os parece. Javier. Sí, hola. Eh, es curioso, ¿qué os ha parecido esa información? ¿Qué te ha parecido a ti, Javier, y luego seguimos hablando aquí? Bueno, pues... ...sobre todo altamente reguladora pues donde nos ha dado una nueva visión de lo que estaba ocurriendo realmente allí... ...y sobre todo gracias a Ángel García por estas informaciones que nos ha suministrado. De cualquier manera yo quisiera... Informaciones, perdóname, de primera mano, de Moscú, es decir, no hubo mediatizadas por el resto de las cosas que han surgido aquí en España. Sí, eso es lo importante, además. Porque eh, quizá lo que viene a complementar es las noticias e incluso la opinión que ha dado antes Enrique de Vicente sobre el asunto de la oleada del 65 y lo que afectó sobre el gobierno. Yo esto quisiera añadir que incluso los soviéticos en sus primeras eh, posturas o sus primeras opiniones respecto al tema OVNI consideraban al tema de los objetos voladores no identificados como un recurso de guerra psicológica allá por los primeros años 50. Después, como muy bien nos podría contar también Enrique, en el año 1967 se crea la sección OVNI dependiente del Comité de Cosmonautica de Moscú, que se encargaría de investigar seriamente el tema de los OVNIs. Es decir, que al menos la Unión Soviética es uno de los pocos países de nuestro planeta, que se han encargados de estudiar siempre y desde siempre el tema de los OVNIs desde un punto de vista serio y riguroso. Seguramente este dato, el que la agencia TAS haya admitido oficialmente, como nos decía, nos insistía nuestro compañero Ángel García, abrirá una nueva etapa en la investigación de los fenómenos, de este fenómeno y a lo mejor enseguida... Esperemos, esperemos que sí, Miguel, y esperemos que, que el tiro no nos salga por la culata nos eh, digo digo que esperemos que realmente el hecho de que se haya revelado este dato no resulte en este caso no resulte contraproducente porque lo cierto es que como ha dicho javier la investigación ovni en la unión soviética tiene en este momento sobre todo en este momento desde el año 84 un estatus muy elevado en la unión soviética puesto que allí existen un montón de comités de investigación pero especialmente uno de carácter podríamos decir oficial ...que está presidido, un comité de investigación sobre fenómenos a, aéreos anómalos... ...que es como allí se les llama a todo tipo de ovnis... ...tanto los naturales como los que no tienen ningún tipo de explicación... Eh, ...que está presidido pues, por generales, por cosmonautas, héroes de la Unión Soviética... ...y por científicos de gran calidad... Sí, que ...es, es un estatus superior al que tiene la investigación ovni en el resto del mundo... no ignoremos esto Porque si no vamos a caer en el error que han caído todos los medios de información de pensar que, bueno, que es que en la Unión Soviética hasta ahora no se preocupaban por los OVNIs. Como ha dicho muy bien nuestro corresponsal en Moscú, ahí el tema interesa enormemente no solamente a la población, sino a los científicos y aunque hay muchísimos escépticos eh, y aunque entre los ufólogos pues hay gente con diferentes posturas... El tema interesa y al tema se le dedica no solamente gran atención, sino muchos medios. Con los medios que realmente son parcos en comparación con los que tienen muchos científicos occidentales, allí hay brigadas de cientos de ufólogos, la mayoría de ellos científicos profesionales, que se dedican a investigar cada caso que se produce y que tienen desde luego sus peleas y sus discusiones entre ellos. Ya han estallado en torno a este caso, hay gente, hay algunos ufólogos, que se, en la Unión Soviética, según nos han confirmado la gente, los ufólogos con los que hemos contactado, que se muestran más escépticos, menos escépticos. Hay quien dice, por ejemplo, a Zaza, que es uno de los, de los dos líderes de la investigación científica, ufológica soviética, pues muestra su escepticismo en torno a que este caso pueda ser de procedencia extraterrestre. Quiero decir, es una información que ampliaremos en el próximo espacio en blanco. como en espiral, ¿no?, a medida que ascendían. Esto se perdió rápidamente en cuanto las nubes volvieron a cubrir el cielo. Y más tarde, a las 3 y media, en Cartagena, en donde se llevaban aquí la Leta o, y el Radio Club Castavo, bueno, pues bastantes personas tuvieron la oportunidad de contemplar eh, una serie de luces estáticas en el cielo, según dijeron, a través de las mismas antenas. Y poco después, a las 4 menos 5 de la madrugada, Radio Euskadi, de nuevo, vuelve a informar de la presencia en el cielo de una luz roja. Y la última noticia que se comentó ya fuera de horario, o sea, fuera de la alerta Ombi, fue a las 4 y media de la madrugada, en Santa Cruz de Tenerife y en el resto de la isla, eh, parece que llegaron a observarse hasta 10 luces en esta ocasión. Uh -huh. sí, nosotros hemos recibido también otra serie de informaciones en Madrid, concretamente en el escorial, donde también se vieron un montón de cosas, pero creo que hay más que contar todavía, casos de algún humanoide que vieron, ¿verdad Javier? Sí, eso fue en Alicante. Yo creo que el susto nos lo dio Luis Jiménez Marguenda, que estaba conectado a través de Radio Cadena Española en Alicante, que tenga conexión directa con todos vosotros, y bueno, nos sorprendió a todos porque dejó hablar de que precisamente esa misma tarde se había visto un humanoide, que yo sepa, dentro de los canales de la ufología, en España al menos, pues un humanoide se había visto coincidiendo por ningún lenta ovni. Entonces claro, esto en un principio se hizo un poco sospechoso, por eso de, bueno, estará Luis gastándonos una broma o algo, Pero bueno, todos sabemos que Luis Jiménez Marguenda es una persona muy seria Muy seria Y que parece ser que este, este informe de este humanoide, bueno, pues ha trascendido Y es un asunto bastante bastante complicado, con pérdida de tiempo, inclusive, ¿no? Y que se está estudiando en actualidad, ¿verdad? Sí, eso es. Yo estoy a ver si cazo la noticia, ¿no? Uh -huh. Tú creo que tienes que contarnos algo, o incluso la propia información de Luis Jiménez Maruenda, Que contaba al respecto de este, de este caso No, la verdad es que a, actualmente no tengo ninguna información más Y yo espero que a través de una serie de personas se conozco que están en contacto de un humanoide, aunque supongo que, bueno, por ejemplo, Juan José Benítez, estuve hablando ayer precisamente con él, también estará detrás del caso, puesto que el libro que está llevando a cabo que sobre encuentros cercanos con humanoides, con pues supongo que lo querrá incluir en este libro, ¿no lo sé? ¿Nuestra conexión es fácil que tú te has encargado de resumir? Pues, bueno, que yo tenga más datos, no. De momento, yo creo que ya está bien para una noche y que además las condiciones climatológicas fueron adversas Eh, bueno, parece ser que a pesar de tener una incidencia nacional, pues no no hubieron todas las personas que se desearon Sobre todo en la zona del País Vasco, más por la influencia de esas Receptivas alestas que están realizando los grupos aquí, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, por ejemplo, por la zona del Mediterráneo, la cuestión fue bastante aceptable y hubo puestos de observación, pues bueno, desde Alicante con Luis Jiménez Marguenda aquí, hasta Abineroz, que es la punta de la provincia de Castellán uh -huh. Incluso, bueno, llegamos hasta Cartagena y hasta Barcelona y nosotros acabamos contentos porque Como tú decías al principio, hubo mucha gente conectada interiormente. Sí, yo creo que sí, que el, la verdadera importancia de esta alerta, o de esta conexión con el espacio interior, fue que nos unimos todos, ¿no? Hacía mucho tiempo que no se realizaba una experiencia de este tipo, por las antenas de cualquier emisora que todo el territorio, también fue Radio Cadena la que nos dio ese regalo, ese regalo aniversario, además del de de acontecimiento de, de Genetarnos, el 41 año. aniversario, el 41 uh -huh. aniversario, de donde nos unió a todos de una manera muy especial. Uh -huh. De cualquier estamos ya pensando, porque muchas cartas nos piden que vamos a realizar otra otra conexión, estamos pensando ya volver a hacerlo, tratando de pillar un mejor tiempo para que los cielos por lo menos estén vigiles. Yo creo que, bueno, una buena época es este mes de agosto, que vamos a comenzar y que, bueno, siempre estarán, sobre todo, dispuesto a esa claridad de cielos en todas las partes de España. Pero eso lo vais a encargar vosotros, una información que luego nos vas a dar, ¿verdad, Javier? Efectivamente. Yo quería que me contaros un poco el caso de Pascual, ba Pascual Vázquez, ese que están investigando y que estáis investigando la actualidad. Sí, bueno, la investigación más importante la están llevando los grupos que comentábamos antes, en de Zaragoza. Bueno, yo estuve la semana pasada aquí, en Zaragoza, con estos dos grupos, fui a conocer a Pascual Vázquez Arraco, y estuvimos hablando con él durante bastantes horas, bastantes. Y bueno, la información que se trajo allí fue muy importante, puesto que parece que es un caso de contactado muy, muy atlítico. O sea, no se ajusta diametralmente con lo que nosotros podríamos llamar el contactado modelo, ¿no? Porque parece ser que este, un Pascual Bartéz Arrapón, a tener experiencias extrañas, no directamente vinculados con la ufología, sino sobre todo con fenómenos paranormales, desde los tres años, cuando él vivía en Cuba. Luego se pasó a vivir aquí, a Zaragoza, Eh, que va a tener una serie de evidencias, una serie de tremoniciones del futuro que parece que se las ha llegado un de una nave extraterrestre, según él. Él no las llama ni OVNI ni naves extraterrestres, sino las llama naves dimensionales. Entonces, eh, estos contactos han ido prolongando hasta ahora, entre Don Pascual tiene 79 años, es una persona muy mayor ya, que estaba de muchísimos problemas eh, físicos. Entonces, nos eh, contó todas estas experiencias ...prestó muy voluntariosamente para el proyecto este que estamos llevando de catalogación... ...cantidad de material, una cantidad enorme de material... ...y nos comentaba cosas muy interesantes como por ejemplo que a partir de este mes de julio... ...finales de julio y en agosto en adelante... ...en muchos lugares de España se iban a ver objetos voladores identificados... ...decía que iba a haber una especie de nueva oleada, ¿no? ...cuincimiento con este relanzamiento del tema que parece que le están dando importancia a las editoriales y tal... Pues parece que además de los libros tendríamos los hominis. No sé hasta qué punto puede ser esta información cierta o no sé hasta qué punto puede ser información cierta de ningún contactado. Sin embargo, lo bueno e interesante de ir y inclinarse a acercarse a un contactado e investigado es precisamente eso. Es un tema que aparece ahí en la ufología y que de ninguna manera tiene que ser un tema marginal. Tiene que ser un tema, ya que está ahí, por lo menos vamos a ir estudiarlo y a investigarlo honradamente, cosa que parece que se ha olvidado un poco en, en, en esta materia En cuanto a pues parece que sucede un poco como con el, el resto de contactados en el mundo mm -hmm. En agosto de precisamente estos días estamos viviendo eh, una nueva oleada que coincide de alguna forma también con otras informaciones que nos han llegado ¿Sabes Javier? ¿Ah, sí? sí, nos están llegando informaciones de que en este mes de agosto y primeros de septiembre que la gente se atenta a los cielos porque parece que se va a volver a, a mover el asunto a mí, te voy a apreciar un poco la noticia de Pascual, ya que nos dice esto. Eh, me comentaba que, bueno, que posiblemente esta oleada tendría un carácter muy especial en la mitad norte de la península. En fin, ahí queda eso. Sí, que, que miremos a los cielos de oro, que son un buen, un buen pasatiempo. Y es un eh, mejor reporte. Cierto. Eh, Pascual decía también algo con respecto a señales del fin del mundo, o catástrofe, o algo que es un mensaje bastante común en esta serie de contrastados. Eh, con respecto al fin del mundo, él no llegó a orientarnos sobre nada, ¿no? Lo que sí empezó a decirnos fue que, bueno, parece ser que en los próximos años, en la zona sobre todo de Irán, Irak, etc., se van intensificar los conflictos y va a haber una serie de enfrentamientos en toda el Asia Central, en toda la parte de África, y que todos los países islámicos, esto nos lo contaba a modo de premoniciones, de visiones futuristas, porque pues todos los países islámicos iban a unir y que iba a, cons a constituirse lo que podría llamarse la tercera potencia mundial, al frente de la cual se pondría un cabecilla. Esto sería en los próximos años, con todos los países participantes de la asunción de Alá, y que otras que de nuevo imperio, parece que iba a surgir eh, en los países Jap en Japón y en China, parece ser que iban a ser unos países que iban a tener una importancia vital en el desarrollo de los años futuros de la historia. De cualquier modo, eh, estas instituciones... Eh, parece ser que también tienen algo que ver, o mucho que ver, con el tema de los extraterrestres, pues don Pascual dice que a partir del contacto que tuvo de el Tequimito ya con estos seres, con estas entidades, pues todas estas estas facultades, estos dones de evidencia, se le han exaltado todavía más, y continuamente está recibiendo esas visiones. Nos comentaba en tono un poco poposo que desde el sillón de su casa él había visitado todo el mundo. Mm -hmm. Será interesante hablar algún día con Pascual, y eso que comenta de, de, del Islam, era bueno que no hagan eso de, de la Guerra Santa, porque si no nos vamos a tener que preparar como está ocurriendo, está ocurriendo en Irán y Irak. Sí, bueno, ya sabes que aquí siempre cabe la fase tópica del tiempo de Irán. Uh -huh. lo, lo esperaremos y lo veremos. Eh, a lo largo de esa experiencia que tú tienes, Javier, ¿cuál ha sido el caso que más te ha sorprendido, que has estudiado, que has estado cercano a él, de ovnis, contactados, etcétera Bueno, ahora mismo, como muy bien sabes, he invertido bastante en el tema de los contactados. He dejado un poco la cautística de aterrizajes, de habitamientos, que no le he olvidado, cada vez que sale un caso de aterrizaje o un caso de avistamiento, un caso de encuentro con humanoides, pues bueno, yo inmediatamente me presento como puedo en el lugar, ¿no? Mm. Pero estoy entendido en el tema de los contactados, y de los contactados, bueno, hay muchos tipos, eh, los diferenciamos cuando se presentó el proyecto este de catalogación en espacio blanco, que estuvimos presentándolo en directo, mm. bueno, pues hay muchos tipos y cada tipo tiene su particularidad. Eh, un caso muy interesante de estudiar es el que estábamos comentando de Pascual Barqués arracó precisamente por esa coincidencia, de, de influencias, ¿no? Tanto la influencia terrestre como la influencia de, de dones de visión del futuro, etc. Sin embargo, sí existen otros contactados que no tienen esas dones de visión del futuro, por ejemplo, y que sin embargo también son muy interesantes, como Luis José Grifo en Barcelona. Mm. Eh, todos los ojos de cada mes suben a la montaña de Montserrat y parece ser que hace aparecer o aparecen por querer estar allí eh, otras jugadas en el cielo que él identifica con los ovnis. Eh, y es todo en ...en alguna de estas sesiones, el día 11 de cada mes... ...y de no ser, porque yo he tenido otra experiencia personal con Luis José, ...muy gorda, muchísimo más gorda que esos trazos en el cielo... ...pues eh, yo guardaría el caso de Luis José Grifol en cuarentena... ...sin embargo, a la que he vivido esta experiencia... ...pues eh, te puedo decir que Luis José Grifol positivamente es un contactado... ...dentro de lo que cabe y con todas las medidas de precaución... ...que hay que tomar con todos los contactados. ¿Y algún otro caso no de contactado si has vivido aterrizajes o encuentros cercanos?... Bueno, eh, de encuentros cercanos, de llevando un caso que se produjo en el año 86 en, en Valencia y que es un caso muy muy atípico, eh, te lo cuento extractivamente, es una familia, eh, la formada bueno, principalmente con la, la mujer, el marido y la suegra, y también el coche, hacia Valencia y van por la carretera nacional, una carretera bienísima de gente, y en determinado momento ellos ven como una nube de pájaros, que viene y al cabo de un momento aparece lo que el testigo llama un platillo volante, pero con una característica, era de un color como el cielo, o sea, como si fuese transparente, ¿no? Como si tuviese En la después de, de tus estudios, ¿qué crees que son estos estos objetos grandes no identificados? ¿Algo físico, o tripulado, seres extraterrestres, vienen de otros mundos o qué es lo que piensas? Para mí, evidentemente, se trata de un fenómeno real y físico. En algunos momentos puede tratarse de fenómenos eh, luminosos, como los Foo Fighters de los años 40, en la, en la Guerra Mundial y antes, ¿no? Pero, sin embargo, lo que se está produciendo ahora, a mí me parece que es un fenómeno fíjico. ¿De qué en estos últimos tiempos algo está ocurriendo y algo más va a ocurrir, verdad? Sí, eh, es lo que te comentaba con respecto al tema de los contactados. Algo está produciendo. Yo no creo que tarde mucho en explotar. ¿De no qué forma Javier? Desde aquí estamos convencidos que el tema va a volver a tomar importancia de auge y estamos, eso, pretendiendo seguirlo y dando la máxima información acerca del asunto a pesar de que muchos pensaban que ya estaba muerto el tema. Eh, el, el auge le está cobrando ya desde hace bastante tiempo. Porque, bueno, simplemente tienes que, que ver como, por ejemplo, los tres seres americanos, intruders, la idea y communion, uh -huh. bueno, pues eh, están o, o están traducidos o van a ser traducidos. la Light years, el luces, está traducido, intruders también, por intrusos, y el communion se traducirá próximamente, creo que en octubre saldrá, ¿no? Entonces estos tres libros, que eran americanos, han despertado un bárbaro en toda la zona de los Estados Unidos, pues vienen España, se traducen, y otra serie de personas que están muy metidas, españoles, en el tema de los hombres, están preparando obras, libros, artículos impresionantes. El tema vuelve a salir, desde luego. Mm -hmm. Y lo que tú decías, eh, los contactados ya antes vuelven a, conect a conectarse de otra forma, mucho más profundamente, y parece que es mucho más selectivo el proceso. Sí, es más selectivo, eso es indudable. Veremos a ver qué nos separa todo eso. De cualquier forma vosotros seguís trabajando en el asunto, y creo que dentro de unos pocos días vais a realizar ahí un dinarot, un, una serie de cursos, charlas, que yo no sé exactamente lo que es. Cuéntanos. Bueno, sí, nosotros... Hablado primeras jornadas sobre OVNIs en Virarón, y es simplemente un encuentro, quizás de los investigadores eh, más jóvenes del tema, que nos hemos reunido aquí en plan amigable, nos reuniremos aquí el 20 y el 21 de agosto, daremos unas conferencias de cargo público, proyectaremos alguna película, y eh, se realizará la cuarta letra OVNIs en Virarón, eh, coincidiendo con todo este estímulo de gente que vendrá. Entonces, bueno, de grupo Kiku que comentábamos antes que salió terminando el tema de Pascual Barca Jarracó pero que no nos hablará del tema de Pascual sino que nos hablará de un tema completamente inédito de unas informaciones que él está recibiendo ahora de una persona de, que está trabajando en la base aérea de Zaragoza de las puestas aéreas americanas que ha recibido una serie de documentación increíble que he visto solamente parte, muy pequeña parte y nos traerá incluso filmaciones de vídeo de los americanos de estos zombie o sea, cosas inéditas completamente esta será la charla que abrirá las jornadas Eh, después también tendremos a, a Manuel Carvallal de La Coruña, que bueno, nos hablará de la interrelación de la parapsicología y la ufología. Es un tema que también parece que está volviendo a cobrar, aunque no todo es ufología ni todo es parapsicología, sino que se está descubriendo, tal vez por esa apertura de mente que se está registrando en los últimos años en la humanidad, se está descubriendo que todo tiene su relación, que todos los temas están unidos. Y también estará bueno eh, Ricardo Campo, de, del grupo GRUE de Álava, que nos hablará de sus experiencias, de las últimas experiencias que él ha tenido y que otras personas han tenido en el País Vasco. Eh, bueno, también cuando nosotros está Vicente Guíganos, estuvo en la primera, en la primera, el primer simposio nacional de ecología de Barcelona de Carmas 7, tuvo unos mensajes de extraterrestres que él había recibido junto con otra persona, y es de estos contactados que comentábamos antes, que estuvo desconectado en el, a partir del año 32, 83, y que en el año 87 volvió a ponerse a funcionar, y ahora recibir estos mensajes en su mente, eh, luego utilizando, que son verificados a través de objetos que surgan del cielo cuando él lo pide. Entonces es un tema muy curioso y he invitado a bien detenirnos que vendrá a dar esta charla y, eh, bueno, también tendré yo una ponencia, claro, eh, por lo menos es un grupo que me reservo. Mm -hmm. También se proyectará una película, será la película Cocoon, eh, junto con la que tendremos un coloquio sobre el tema y se celebrará, como te he comentado, la noche del 20 al 21 de agosto la cuarta alerta obje dinerosa. ¿Nos puede ser el lugar para la gente que quiera el próximo fin de semana ir a Binarozo, que esté por esa zona y que se interese por estos temas? ¿Dónde pueden ir a acudir a, a este simposio sí, Bueno, estas jornadas eh, se celebrarán en el Auditorio Municipal de la Ciudad, unas jornadas que han sido apoyadas por el Ayuntamiento. El Ayuntamiento se encargará de hacer carteles, de dar su distribución. Y, bueno, pues a partir del 20-21 de agosto, con que se pasen por aquí, por, la, por el, o bien por el ayuntamiento para pedir información, o bien por cualquier, eh, por, por, la, por el auditorio mismo, pues allí estaremos todos, que eh, podremos orientarle. No solamente estarán los ponentes, sino que vendrá gente que está interesada en el tema, gente joven también, como por ejemplo José Juan Montejo, que es el que está llevando conmigo ahora el proyecto CAP, lo que presentamos en el espacio en blanco hace unas ediciones, uh -huh. y que es el, el estudiante de los contactados. Alguien me han dicho que vendrá seguramente Vicente Pérez Baeta, del Grupo C, de Centro de Estudios de la Vida extraterrestre y vendrá bueno, una serie de personas que están muy unidas entre sí, por esta relación que siempre, al margen de todas las ideologías, políticas, religiosas, etcétera, siempre une el tema de los audios, ¿no? El día 20, 21 de agosto, esa será la cita. Eh, ¿La entrada es gratuita? La entrada es completamente gratuita porque, bueno, yo considero que el tema este es un tema que hay que divulgar gratuitamente todos los sentidos, que debe ser un tema que sea del ánimo popular, porque antes comentábamos que el tema se relanza y para contribuir a la, este relanzamiento del tema tiene que ser un tema cultural que llene a la gente de esta manera. Me repetimos, 20-21 de agosto, la próxima semana en el Auditorio M Municipal de Vinarof, información del Ayuntamiento de, de Dinarof, y ¿pueden llamar algún teléfono las personas que estén interesadas a partir de este momento? Bueno, lo que yo, no, yo casi no me atrevo a dar mi teléfono particular... el día, ¿no? Mm -hmm. Entonces yo sugeriría a que, que quiera más información sobre el respecto, que se pongan en contacto con el mismo ayuntamiento, con el servicio de información que aquí les informarán de el Perfecto. Y además me gustaría recordar ese proyecto que aquí presentasteis en el programa, que es acerca de los contactados. Cualquier persona, nos están llegando información que os remitiremos, pero cualquier persona que tenga contacto o que quiera estar en contacto con extraterrestres, ¿dónde se puede dirigir, Javier? Bueno, la dirección a la que se puede dirigir es Urbanización Salinas, número 92, eh, código postal 12500 de Linaros. De por si acaso, sí. es Urbanización Salinas 92, eh, 12.500, Linarón, Castellón. Y eh, a partir de septiembre, pues, eh, de nuevo volveré a estar por aquí, por Madrid. Entonces ya os tendremos más puntualmente informados sobre todo lo que se produzca respecto al tema de los contactados. Perfecto, nos informarás y nos informarás también de cómo han ido esas primeras jornadas sobre ovnis, para la cual te deseamos mucho, mucho éxito. Muchísimas gracias. Javier, gracias, un fuerte abrazo, gracias por haber estado en nuestro programa y por habernos contado un poco cómo estaba el programa de los ovnis y haber... Sí, no, no. ...las pilas de más de 10.000 documentos relacionados con los OVNIs, otros muchos relacionados con parapsicología. Pero bien, ¿qué demuestra esto? Que los gobiernos estudian desde siempre este fenómeno. En la Unión Soviética eh, está pues ha sido siempre controlado por la KGB y por el GRU, y bueno, hay varios documentos que se refieren a esto. Hay una directiva del GRU de 1952 en la que pedían una investigación, el GRU es como un servicio de inteligencia soviético, eh, en la que pedían que se hiciera una investigación para ver cuál es la naturaleza de los OVNIs. Ahí hay dos posibilidades. Que realmente los, las grandes potencias sepan lo que son los OVNIs con certeza, que tengan pruebas pruebas saber siempre sospechado desde 1947 y 48 sospecharon los americanos que podían ser extraterrestres eso está ya documentado sin lugar a dudas solamente un ignorante o sea alguien que no se no, se, no lee la información fidena que existe puede ponerlo en duda que así lo pensaban ahora bien ocultan realmente pruebas tienen alguna nave estrellada que tengan en su poder eso se ha dicho en muchas ocasiones pero no hay ninguna prueba no tenemos ninguna prueba definitiva de ello así que Desafortunadamente, todo se basa en especulaciones y en testimonios de mucha gente, eso sí, de más de 100 testigos, que aseguran, al haber estado trabajando para el gobierno de los Estados Unidos, haber tenido referencia directa o haber, o haber, o haber visto esta nave o alguno de los ocupantes que tendrían congelados. Hay que quererles a ellos, entre ellos se, se, eh, se cuentan varios militares que están ahora retirados y por eso han podido hablar. Bueno, eso es cuestión de, de nuestros oyentes juzgarlo. En la Unión Soviética ocurre lo mismo, hay muchos rumores, el tema se ha utilizado, se ha manipulado. ¿Para qué? Pues no lo sé muy bien, pero hay dos posibilidades. Una, que sea porque tienen realmente información, incluso pueden tener alguna nave, eso no se especiona, están libre totalmente y que estén utilizando eso en su tecnología, digamos, en su desarrollo tecnológico, y hay otra posibilidad que es que realmente sepan o no sepan a lo que se enfrentan con certeza no quieran decir nada por muchas razones. ¿Por qué? Pues tanto por el hecho de que así reconocerían, al reconocer que los OVNIs violan eh, sus instalaciones estratégicas, como ya lo han reconocido. Si, si dijeran que son naves extraterrestres, demostrarían con eso que no valen para nada los, los enormes presupuestos de defensa. Y la otra posibilidad es evitar algún tipo de crisis, como ha dicho esta señora, habría que mentalizarse. Creo que la gente ya está muy mentalizada, y que si realmente tuvieran estas pruebas y que tuvieran otro tipo de razones para ocultarlas, Las habrían entregado, no no les habría frenado para ello el evitar algún tipo de cataclismo económico, aunque sin lugar a duda, si alguna vez hay una prueba del contacto extraterrestre, yo no tengo duda, y hablo de esto con grandes expertos en economía, esto provocaría, entre otras cosas, un verdadero cataclismo económico. O sea, el crack de, de Wall Street de finales de los años 20 no sería nada en comparación con esto. Porque, porque, bueno, eh, no solamente económico, religioso, a muchos niveles. Es un tema extenso y no puedo desarrollarlo más. En cuanto a la otra pregunta, bueno, decía que creen que vienen son de paz. De hecho, no hay pruebas definitivas de ningún tipo de, de agresión, de violencia. Aparte de este tipo de historietas de que si lanzan un rayo, bueno, no veo que si eso fuera cierto... Hay gente que dicen que, que ha viajado con ellos. Sí, hay mucha gente que dice eso. Sí, sí. Ese es otro tema muy extenso. Hay gente, por un lado, que dicen que son algo así como amiguetes suyos, o sea, son los contactados, yo los respeto mucho. Otra cosa es que me crea o no me crea yo. Quiero decir, no creo que nos estén tomando el pelo todos, algunos sí. Otros creo que están convencidos ello. Bueno, no lo sé, no hay pruebas de ello. Y hay gente que, sin quererlo ni saberlo, gente normal, como tú y como yo, como cualquiera de nuestros oyentes, muy normal que de repente una noche, en circunstancias, por ejemplo, que van por un campo, por una carretera, creen haber sido llevados al interior de un hombre y entre este tipo de gente en España yo conozco veintitantos casos casos que salvo tres el resto quieren mantener anonimato entre ellos está el, un alto jefe de la máxima autoridad policial de una provincia española y está un conocido político español al cual no he entrevistado yo incluso no conozco su nombre sino lo han entrevistado dos científicos en la Agencia Espacial Europea que a título de hobby se interesan por esto uno de los cuales antes, ya no trabaja aquí trabaja por el gobierno francés es el doctor François Luans puedo decir el nombre del investigador un gran científico europeo no el nombre del político. Pero más avanzado en todos los conceptos científicos, etcétera ¿No será que eh, teóricamente podrían ser nuestros dioses, es decir, las personas que nos han creado y que a la vez nos están vigilando? Esa sería una pregunta que, que a la vez la saco yo de una, una teoría de un libro que he leído. Y por otro lado, si esto es cierto y constantemente se están manifestando y están visitándonos, eh, ¿por qué los gobiernos y los, lo, los científicos Las iglesias siempre lo han negado sistemáticamente. Entonces, por un lado, si estos señores son eh, nos visitan, ¿cómo es que siempre siempre hay un mutismo y las iglesias, los gobiernos, etcétera, siempre lo niegan? Esas serían mi, mis dos preguntas. Muy bien. Pues gracias por llamar. Gracias, doctor. Pues bueno, contestando... Eh, en cuanto a la posibilidad que sean de una inteligencia más avanzada que la nuestra, bueno, es una, suposi una suposición, puesto que, por un lado, si han sido capaces de cruzar el espacio interstellar, siempre que aceptemos la hipótesis extraterrestre, que en el estudio serio del fenómeno OVNI, como se realiza aquí en la Unión Soviética, pues es sin más una hipótesis que todavía no está confirmada. Yo personalmente puedo creer en ello, pero como puedo creer en la inmortalidad después de la muerte, es una creencia sin más, y que es tan respetable como la del que no cree. Pues bien, si es que eso es así, vienen de fuera, podrían ser más avanzados que nosotros, porque eh, demuestran aparentemente una tecnología e, e incluso un nivel de realidad pues muy distinto al nuestro. ¿Serían nuestros dioses creadores y vigilantes? Pues es una hipótesis. Uh, aceptable como hipótesis pero desde luego fantasiosa fantasiosa puede haber argumentos para fundamentarla pero mm, bueno, este tipo de hipótesis aunque sean muy aceptables son en parte, contestando la segunda pregunta las que, ese tipo de hipótesis y también los hechos extraños, anómalos incomprensibles que rodean al fenómeno ovni los que pon, ponen realmente a la defensiva a muchos científicos, a la mayoría de los científicos ahora, ¿el problema es del fenómeno ovni? no, el problema es de los científicos un científico, su obligación es estudiar cualquier fenómeno que se le presente sin juzgar previamente de qué se trata o sin rechazarlo. Debe estudiarlo y no debe provocarle rechazo. Todas las creencias que se suscitan en torno al mismo, no debería deberían estudiarlo. Ahora, que eh, lo hayan negado sistemáticamente, sí, quien más lo ha negado han sido los científicos. Los gobiernos y las iglesias, las iglesias apenas se han manifestado sobre el tema, aunque posiblemente provocar como hemos dicho esto antes, una una crisis religiosa, el que hubiera un aterrizaje, si es que pudiera haberlo. Eh, los gobiernos se han limitado a ocultar información, en ocasiones lo han negado últimamente, no, últimamente se limitan sin más a callarse prudentemente, creo que es la actitud prudente, mucho más imprudentes son algunos científicos afortunadamente hay muchos que ya estudian el tema, sin más en la Unión Soviética por hacer referencia a la actualidad desde 1979 hay muchos científicos que estudian el tema y desde el 84 hay una comisión para el estudio de los fenómenos aéreos anómalos compuesta por multitud de científicos en la cual están integrados generales cosmonautas y, y gente de tal talla como el vicepresidente de la Academia de Ciencias de la URSS y rector de la Universidad de Moscú Señores científicos españoles, señores eh, que tienen responsabilidad, yo desde aquí les hago un llamamiento, aunque sé sí que muchos de ustedes provocarán risa, pero les hago un llamamiento a que tomen en serio este fenómeno como cualquier otro, porque si ustedes no lo hacen, los charlatanes lo tomarán en sus manos y estaremos en unas circunstancias análogas a las de Galileo, que decía, aquí tengo un telescopio, por favor, miren ustedes por el telescopio y verán los planetas. Los científicos, los religiosos de la época, se negaban a mirar por el telescopio. La actitud de hoy es similar. Las Palmas, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Mira, esto, mi pregunta se basa principalmente en que me resulta bastante sólido, por decirlo así. Eh, ahora estaba bien. A ver. El que, el que, primero hubo tanto bombo y platillo respecto a, a el avistamiento que se tuvo en, en la ciudad de Estarrusa, que como sabes, bien fue una cosa insólita, una cosa tan fuera de, los, de lo normal y que de buenas a primeras aquello se inicia abajo, pero así como como nada, por lo menos es lo que yo más o menos pude enterarme a nivel de radio o de televisión incluso sacaron unas imágenes filmadas en, en este sitio de un niño como si aquello realmente fuera una una chiquillada, no explicándole a un locutor en, en televisión te digo concretamente eh, que aquello pues Daba la impresión de que querían desmitificarlo totalmente y que y que, y que no había pasado nada o yo qué sé. Bueno, eso más o menos es lo que yo pude ver ¿no? en televisión y en radio, y oír en radio. Pero realmente eh, hay algo más concreto al respecto. No, no sé, estoy perplejo, porque yo te digo de que parece que como si se hubiese subido a la montaña y bajado directamente casi, y luego diciendo que no había pasado absolutamente nada. ¿no? Esa más o menos mi pregunta. Gracias. Gracias. Pues bueno, eh, no, ni digamos, no ha habido ningún desmentido oficial, por mucho que se haya dicho, sin más, lo que ha ocurrido es que esta noticia del supuesto aterrizaje de un ovni sobre Goronez, que es una ciudad de 900.000 habitantes situada a unos 650 kilómetros al sur de Moscú, pues eh, se ha hinchado demasiado, o sea, no hay eh, pruebas hasta el momento de que eso haya ocurrido realmente. No ha sido confirmada oficialmente, como se ha dicho, en absoluto. La prensa ha trafocado un poco toda la historia. En concreto se ha dicho que él ha estudiado un científico, Henry Silanov. Henry Silano es, efectivamente, el jefe del laboratorio geofísico de la ciudad, pero estaba estudiando esto a título privado, porque él es un ufólogo, un investigador de estos fenómenos aéreos anómalos, y lo hacía como parte como de un hobby. Lo hacía con métodos, eh, bueno, un poco discutibles, no vamos a meternos con ello. Pero, además de él, que no le ha dado una, una calidad científica al tema, Quien se ha pronunciado ha sido la milicia, o sea, la policía local, que ha hecho que efectivamente, además de que coinciden las declaraciones de los niños, había otra gente esperando el autobús que había visto el OVNI y en días anteriores habían otros testigos que habían visto un OVNI y al parecer unos ocupantes similares. Bueno, habría que ver si esto se confirma, por un lado. Yo he hablado con Moscú y de momento no hay una información fiable, porque está a otro punto. Tanto este laboratorio de geofísica como la universidad local, un instituto de física de la universidad local, Uh, están haciendo análisis y sí sabrán los dos análisis que se están realizando los resultados dentro de dos días uno y dentro de siete días otro hasta no tener análisis de las muestras no hay nada definitivo lo que sí se ha comprobado es primero que esa piedra que se dijo que venía de fuera no sé cómo, no sé que fue un caramelo, un excremento o un trozo de combustible pues esa piedra era totalmente terrestre pero además, y esto es importante, las radiaciones que se encontraron en el lugar de las huellas eran más del doble de radiación, digamos de radioactividad Uh, que, la, que las obtenidas en cualquier otro lugar del parque. O sea, ahí hubo un fenómeno que provocó un aumento de radiaciones y ahí hubo algo que pudo ser visto por otros testigos y que los niños describen a su manera, yo creo, que con mucha fantasía. Ese caso está rodeado de muchos detalles demasiado fantásticos, es mi opinión, y es la opinión de los ufólogos soviéticos, que aunque muy prudentes a los que he consultado, no quieren manifestarse, pero sí se ha manifestado el líder de los investigadores soviéticos, que es un hombre, un científico, que cree personalmente en los extraterrestres, y sin embargo ha dicho a Ed bestia un gran periódico moscovita, que él no cree que este caso sea una prueba de visitas extraterrestres. Si tiene con eso suficiente, creo que no ha habido manipulación, en contra de lo que se ha dicho. Creo que realmente, a, a un poco al son de la glasno, hay una cierta transparencia informativa. Lo que pasa es que algunos periodistas aquí, como los como nosotros, los periodistas acá, de vez en cuando hinchamos las noticias. Y bueno, pues eso está bien, es divertido y además da de comer a compañeros de todo el mundo. O sea que aquí lo que puede haber es que al bueno pues al amparo de la perestroika, pues alguno ha visto una luz y se arma, un, se arma un lío, ¿no? Una luz y quizá algo más, quizá algo que ha aterrizado veremos Nos lo dirán, que se ha hinchado la noticia y que hay muchos detalles que son totalmente fantásticos. Mm, sí, sin lugar a duda. Pero que algo ha ocurrido y que algo viene sucediendo también. Bueno, vamos a tomar. Majestic 12, ¿qué es esto? Esto es un comité, un supuesto comité, un comité Majestic 12, que habría sido creado supuestamente en el año 47 por el presidente de los Estados Unidos, y el que formaría en parte 12 máximas autoridades de la inteligencia mundial. Eh, del gobierno, se incluido el secretario de Estado forestal que fue de hecho el que ordenó la primera investigación oficial sobre los ovnis, para qué habría sido creado para ocultar lo que estaba sucediendo con los ovnis. Pretenden estos documentos supuestamente oficiales y que ya se ha demostrado que han sido una manipulación, una manipulación provocada por un sargento, el sargento Doti del ejército americano que supuestamente, o sea, ha sido cesado o ha cesado en sus actividades Uh, y pretendían que los Estados Unidos efectivamente habían capturado, como se ha dicho desde desde entonces, un hombre en 1947 aquello salió en la prensa de la época no sabemos si realmente aquello sucedió o no pero este estos informes increíbles, fascinantes sobre todo una conspiración que habría para ocultar esto y para otras muchas cosas, se ha comprobado que es una manipulación ¿para qué se ha hecho la manipulación? hay gente que dice que es como una broma que ha hecho este señor yo no creo que un señor, un sargento de la inteligencia americana haga una broma y se, y se arriesgue el puesto, yo más bien supongo, es una suposición, que esto forma parte tiene juego de la inteligencia. Hay razones para introducir la confusión y entre otras cosas para desprestigiar a los ufólogos, a los investigadores que al haber eh, creído en este informe al, al luego comprobarse que es falso, eh, bueno, quedan desprestigiados. Esta podría ser una explicación, pero el hecho es que esos informes son falsos. No hay ninguna duda que están hechos por este señor Richard Dotti, posiblemente en colaboración con otra gente. En cuanto a las apariciones marianas, las apariciones de la Virgen y la relación con el fenómeno ovni, bueno, eh, es una cuestión, digamos, de opinión, pero lo cierto, y no quiero ofender con esto a la creencia de nadie, eh, porque una cosa es la creencia en, en la Virgen, como han querido todos los pueblos en una diosa madre, esto es tan respetable como la creencia en Dios Padre, es absolutamente respetable, Eh, pero la posible relación con el fenómeno OVNI, bueno, hay gente que ha investigado, por ejemplo, la relación de las apariciones de Fátima con el fenómeno OVNI, y realmente las coincidencias son increíbles no da tiempo a contarlo aquí pero son increíbles, el milagro solar de Fátima no fue así el sol sino fue un disco, un disco claro descrito por los testigos, yo he a hablar hace años con alguno de ellos que todavía vivía eh, digamos en las proximidades de Fátima y aquello era algo muy extraño si me más lejos aquí en el escorial, la señora que dice que habla con la Virgen, como cientos de personas de otras partes, llega a decir entre otras cosas llega a hablar de que van a bajar los ángeles en naves con forma de discos, de los cuales ella dice que ha visto uno y van a rescatar aquí a la gente antes de que hay un cataclismo y, y dice perfectamente que el infierno lo describa como un planeta que se acerca a la tierra y que se vaya a ver las almas de la gente digamos de los pecadores así que bueno, alguna relación hay pero no me quiero, bueno, eh, bueno. Eh, no quiero hacer juicio de su opinión bueno, bueno, bueno Barcelona, buenas tardes hola, buenas tardes hola mire, yo quisiera hacerle una pregunta y es venga. la siguiente eh, hace el año 74 pero... a ver, a ver el aparato para ese sí no, bueno vamos allá, venga a, a hacia, el año, hacia el año 44 no, no, 74 ah, 74. 74, 75 sí. eh, se vio aquí en Barcelona que se llamó el OVNI de Barcelona era un... Um, el aquí de Barcelona ¿cómo? sí, el célebre OVNI de Barcelona sí, aquel que se vio, bueno parecía ser que salía de los Pirineos pero se incluso hasta en mayor... una luminosidad enorme, ¿no? Sí, sí. Vale, vale. Eh, es que ha habido tantos una... ovnis en Barcelona que no sé cuál. Como una especie de, sí. de gases que después alegaron de que era una prueba nuclear que habían hecho los franceses y tal. Efectivamente, esa es la respuesta. ¿Esa es la respuesta, ¿Es la respuesta sí. que yo? Esa es la respuesta de la que no tenemos ninguna duda la gente que seriamente hemos estudiado el tema, tras entrevistar muchísimos testigos. Uh -huh. eh, ojo, eh, me puedo equivocar, pero yo ya le respondo. Bueno, otra cosa que quisiera decirle. Yo de esto creo bastante, ¿no? Porque a nosotros nos gusta mucho acampar en la montaña. ...y no sé si esta zona de aquí de Barcelona... ...está la Sierra del Caribe... Bastía, ...el macizo del Pedraforca... ...entonces esta zona parece ser que es bastante propensa... ...a apariciones de objetos volantes de estos... ...y una noche nosotros estando acampados... Eh, ...el macizo del Pedraforca es una roca, es roca pura... ...y no hay caminos ni hay nada, ¿no?... ...entonces nosotros desde donde teníamos la, la tienda puesta... ...pudimos ver como una luz giraba... ...daba la vuelta completa a toda la montaña o sea, en, pero nada, en segundos, Hacer, dar la vuelta completa a la montaña, subir, bajar, y allí no había que decir que es una moto o alguien que está buscando detrás, ¿no? Eh, no cabía esa posibilidad, porque es que allí no hay camino, es roca pura, todo lo que hay. Entonces, eh, para más INRI hicimos unas señas con una linterna muy potente, y, y la linterna directamente se quedó, se, se bloqueó, o sea, no no funcionó, de funcionar. El otro día volvía a funcionar, pero aquella noche ya no funcionó más. Entonces, eso no es sé, una duda que me... ...que tengo y mira, aprovechando el programa de hoy, a ver si se puede... ...más que nada si en esa zona de la Sierra de Alcadí eh, es un lugar propenso... ...al igual que en Sawyer, que el otro día también aquí en TV3 hicieron un programa sobre sobre este, este tema... ...e incluso el ejército haciendo referencia a lo que había dicho una señora... ...de que el gobierno requisaba y tal, ...aquí en TV3 salió de que efectivamente el ejército del aire allí de Sawyer... ...había requisado los negativos de, de un señor allí del pueblo, de, del pueblo de Sawyer... Unos negativos de unas fotos que había hecho que se vieron en TV3. Nada más. Muchas gracias por su testimonio. Bien, contestándole a esto, en efecto, eh, Cataluña y Andalucía son las dos zonas de España que reúnen mayor porcentaje de avistamientos en, en relación a, a la población que hay. O sea, es donde se ven más ovnis. Es más, es curioso, en un, en un estudio eh, que se hizo mediante el ordenador de todos los casos que se conocen en España, se comprobó todo, todo curioso y, y lo más interesante es que la gente que hacía este estudio eran bastante escépticos. Eh, fueron Felizares de Blas, que es el presidente de una asociación de escépticos, de gente que va en contra de estos temas, pero en aquel entonces él y David Gustavo López, dos ingenieros, hicieron este estudio y comprobaron, y lo digo en dos palabras muy simplemente, que, eh, bueno, eh, además... Las trayectorias generales de los objetos indicaban que la mayoría se desplazaban en esa trayectoria, digamos, de Andalucía a Cataluña, más o menos, bueno, bromas aparte de que pueda ser relacionado con los andaluces que vivan en, en Cataluña, pues... Eh, ahí está el hecho. Lo más interesante es que cerca de Cataluña, o sea, en el Mediterráneo y cerca de Andalucía, esto es, en el Golfo de Cádiz en la zona eh, situada al norte de Canarias, se han visto muchísimos ovnis entrar y salir del agua. Esto puede suponer que hay bases de ovnis en el Mediterráneo y en el Atlántico. Puede ser, es una hipótesis, se han visto y se han visto por parte de militares, incluso de navíos militares. Eso tendría relación con lo segundo, con lo de Sawyer. Eh, efectivamente, se ha supuesto durante algún tiempo que cerca de Mallorca, al igual que cerca de Ibiza, eh, podría haber una base de ovnis porque se han visto entre ahí salir muchos objetos. Yo he visto fotografías asombrosas y objetos en Mallorca y, bueno, puedo decir que allí suceden cosas. En cuanto al caso que usted ha vivido, pues para mí, según usted lo cuenta, haría falta hacer una investigación más a fondo, en principio, si es así, Eso es un caso ovni, uh, en principio, de, de los que tenemos que investigar. Eh, que luego pudiéramos comprobar que eso es un fenómeno relacionado con un helicóptero con algo terrestre. Ese sería un tema. Que pueda tener que ver con un fenómeno de tipo físico, por ejemplo, uh, un rayo en bola, que uh, u otros fenómenos que son poco conocidos, es una posibilidad. Pero es una posibilidad que solamente, tras haber estudiado a fondo el caso, podría comprobarse. Málaga, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. El señor Enrique de Vicente quería darle mi más reconocimiento a su persona. Muchas gracias. Por persona tranquila, de mentalidad abierta, y persona pues bastante inteligente en responder de estos temas, ¿no? Augusto Albarconés. Yo quisiera decir, porque yo quiero que tengo aquí una revista que dice Juan Oro, no se descarta la vida a Entonces dice a continuación, el que haya posibilidades de, de vida, no quiere decir que se trate de hombres que puedan ir de una estrella a otra fácilmente. Una super super supercivilización, para ir de aquí a una estrella situada en mil años luz, necesitaría toda la energía que se consumir, que se consumiese en la Tierra. Y entonces yo le digo a Juan Oro, con todo mi respeto hacia su persona y su sabiduría, que en esta respuesta deja mucho que sea como científico. No cuenta él que se necesitaría toda la energía de la Tierra, pero él no piensa que a lo mejor estos señores en su planeta tienen una energía desconocida para nosotros, superior en mil años luz. De, de superación hacia nosotros que lo permitan venir a la Tierra entonces yo me pregunto y esto es una respuesta de un científico que para hasta ahora me ha causado mucho respeto me sigue causando mmm, ¿cómo que no piensa de la manera que yo pienso que pueda tener una energía superior a nuestra en mil años de, de superación hacia nosotros, en tecnología? entonces por lo tanto no necesitarían toda la energía de la Tierra por lo tanto eh, en esta contestación del señor Oro Da la respuesta, la conclusión de que todavía no ha visitado ninguna nave extraterrestre de la Tierra. Entonces que me diga a mí, el OVNI que yo vi en Málaga, que para mí es una civilización superior a la nuestra, por encima de helicópteros y cosas normales, convencionales nuestras, entonces me diga, si yo he visto eso, que lo he visto y lo han visto miles de personas en todo el mundo, en el caso este de Rusia, y de Sevilla, de Barcelona y de América, resulta que que están aquí. Y si están aquí porque tienen una energía superior a la nuestra, que le permiten venir. Entonces, ¿para qué da esta contestación este señor? Nada más. Gracias. Gracias usted. Estoy totalmente de acuerdo, aunque yo tengo el máximo respeto por el señor Oro, que en su especialidad es una autoridad de, reconocida mundialmente. Bueno, le diría él, como a tantos otros científicos, que lo primero que un científico debe tener es imaginación. Imaginación que le permita tranquilamente elaborar, aceptar, examinar diversas hipótesis y tirarlas a, a la papelera al día siguiente si es necesario. O sea, cambiar, mudar de opinión. Eh, deberían aprender a fin de cuentas es eh, esa frase que titula una de las novelas de Jan Fleming, de James Bond nunca digas nunca jamás esa debería ser una norma, una ley para los científicos el científico que niega una posibilidad de cualquier tipo pues bien eh, pues es como la hormiga que se dedica a juzgar al ser humano lo que pasa es que sería una hormiga que no desea evolucionar nunca, que no desea cambiar así que si un científico no desea cambiar sus puntos de vista me parece que no iba muy lejos del mundo afortunadamente el mundo ha evolucionado gracias a los científicos dotados de imaginación creativos y que han estado abiertos a todo tipo de posibilidades y entre esas posibilidades no sabemos cuántas puede haber, entre otras por ejemplo los, las posibilidades teóricas que hoy en día ya se desarrollan de pliegues espaciotemporales o sea, que el espacio no sea algo lineal como pensamos, sino que de alguna manera mediante un salto al hiperespacio, aunque es algo teórico pues a lo mejor no se trae tanto en llegar de un extremo a otro, hay posibilidades que no podemos juzgar sobre ello Madre, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, don Enrique de Vicente quisiera hacerle una consulta, a ver si él me podría aclarar esto. Yo por los años 50 o 60 he escuchado, esto yo no sé si es la un rumor que se ha corrido o o simplemente es mentira. A ver si él tenía noticias de ello. Que en los Estados Unidos, en un desierto había caído un OVNI en el cual se habían encontrado extraterrestres. ...y que el Pentágono había guardado el secreto muy celosamente... ...quisiera que me contestara si él ha oído algo de esto... ...gracias, eh. gracias Te escucho por la radio... Bueno, gracias. hemos contestado anteriormente, ya... ...hemos hablado del de comité de Majestad Tofi que tendría que ver con esto... ...y desde luego esos rumores circulan... ...se empezaron a publicar en la prensa de Estados Unidos en el año 47... ...también se publicó aquí en el año 47, esa noticia... ...desde entonces ha habido muchísimos supuestos casos... ...en lo que esto debería haber sucedido... ...ahora, no sabemos nada de cierto, he dicho antes... ...que hay más de un centenar de testigos que han trabajado de una manera u otra para el gobierno, que afirman que esto es así. Bueno, que sea así o no, no lo vamos a saber hasta que no lo quieran revelar, a no ser que algún altísimo cargo se decida de en forma privada y como un héroe a comunicar esto de una forma oficial al mundo y a demostrarlo mediante alguna prueba. Esa prueba te debería ser una filmación, por lo menos, y aún así, siempre había gente que diría que es un trucaje. También es cierto, Enrique Dicente...